Salmo número 87 Su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Sela. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá. Este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, Este nació allí, s e l a Y cantores y tañedores en ella dirán, Todas mis fuentes están en ti.